Bueno, nosotros eh, ya particularmente culminado lo que es el, el segundo bimestre, estamos a un primer semestre que se estaría culminando de la gestión educativa, eh, estaríamos nosotros terminando lo que es el segundo bimestre y estamos para poder recibir la información ya de lo que es el, los avances de los contenidos, el aprovechamiento de los estudiantes, el porcentaje de asistencias que han tenido nuestros estudiantes en los diferentes años de escolaridad, que bajo la instructiva 053 de la dirección distrital está estamos solicitando toda esta información que seguramente nos van a hacer llegar en el transcurso de la primera semana de lo que va a ser la de nuevo el retorno a clases de nuestras de nuestras unidades educativas. Mientras tanto, hasta el primer bimestre hemos tenido un 35% de aprovechamiento en un primer bimestre y considero de que es bueno, estamos dentro de los parámetros que sí de manera satisfactoria estaría desarrollando los contenidos.